El siguiente. Oye, no hay manera de ir más rápidos. A ver, chicos, seguiremos con la prueba, pero ahora la vamos a hacer de dos en dos, ¿eh? Va, el siguiente, va. Este no se puede hacer. Es súper injusto. Todo el mundo ha cantado solo. Escuchadme con atención. Siempre hemos llegado a la fase final del concurso. ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Eh? ¿Eh? Que siempre, siempre quedamos entre los cinco últimos. Hay que romper con esa maldición, ¿eh? Así que ahora vamos a cantar con ritmo, con ganas, eh, que la gente os oiga y se levante a bailar. ¿eh? ¿Eh?